En la noche de la madrugada del 9 de diciembre de 1977, secuestraron a mi hijo y su esposa que iba embarazada a seis meses. De acá de Mendoza, acá hago de cruz. Lo sacaron de sí, su de casa, casa a las 3 de la mañana y de ese día nunca más supimos de él.